Es correcto lo que estoy diciendo, vos ya sos diputado electo, ¿no? Eh, diputado electo por una de las listas del Frente Amplio, nosotros acá tenemos múltiples listas dentro de un mismo lema o partido, yo encabecé la lista 90 del Partido Socialista. Sí, exactamente, sí, he leído, he leído un par de, de opiniones tuyas acerca del socialismo europeo, el socialismo de Zapatero, que se han, se han hecho famosas inclusive de este lado del Río de la Plata. Sí, bueno, eso fue a raíz de una visita bastante inapropiada de Rodríguez Zapatero a Uruguay en el curso de la campaña electoral invitado por uno de los partidos de la derecha uruguaya, el Partido Colorado y bueno, eh, fue oportunidad de, de en realidad señalar el, el hecho de que Zapatero se había prestado para una operación política de la derecha en plena campaña y el concepto que tenemos de, de la deriva que ha tomado... buena parte del socialismo europeo, que en realidad el socialismo tiene poco, ¿no? Eh, acá acá en Argentina sabemos alguito de cómo el part los partidos que se dicen socialistas muchas veces eh, no lo son, y efectivamente eh, este, esta eh, incursión de Zapatero, evidentemente a la derecha no le ha servido de mucho, ¿no?, el pasado domingo. No, no, para nada, este... En primer lugar, el, el 26 de octubre, Federico, nosotros logramos un, un gran resultado eh, que fue derrotar el, el plebiscito que planteaba la baja de la imputabilidad. Uh -huh. La mayoría de nuestro pueblo le dijo que no a ese plebiscito, esa campaña eh, la hicieron un montón de jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo el país y además el Frente Amplio como fuerza política la tomó como un eje central de su campaña. También el 26 de octubre logramos pasar... al balotage con casi un 48% de los votos, o sea muy poquito de haber ganado en primera vuelta y obtuvimos la mayoría parlamentaria, acá no hay elecciones de medio término, o sea que eso nos garantiza eh, tener mayoría en las dos cámaras por todo el periodo, por los cinco años que, que dura el periodo de gobierno, el periodo legislativo en Uruguay y el 30 de noviembre tuvimos la segunda vuelta electoral, el balotage, donde ese resultado fue todavía eh, más contundente, ¿no? Eh, logramos obtener el 54% de los votos prácticamente eh, contra un 41% de la fórmula de la derecha uh -huh. y de esa manera revalidamos el gobierno del Frente Amplio, eh, un gobierno popular, un gobierno de izquierda que viene transformando el país desde hace 10 años y que va a profundizar esos cambios en los 5 próximos años. Eh, hubo muchísimo debate luego de las elecciones eh, con eh, respecto a la súbita decisión por parte de Tabaré Vázquez de presentar su gobierno, ¿no? su gabinete eh, más allá, digamos, de la, lo, las contradicciones que por ahí hayan surgido inclusive eh, entre las fuerzas que componen el, el Frente Amplio los nombres que a, han aparecido eh, para quienes por ahí militan desde la juventud desde los gurises, ¿no? Como yo te escuchaba en una entrevista eh, que hiciste hace Un, un par de días repetir mucho no este, esta idea de los gurises los jóvenes los pibes que han participado de la campaña y que después se presenta no este eh, gabinete de toda gente que está casi por encima de los 70 años hubo mucha participación juvenil por qué eso no se refleja en los cargos de gobierno y bueno esta decisión fue una decisión de, del compañero electo presidente de la república que tiene obviamente las facultades constitucionales y políticas como para armar su gabinete, eh, nosotros aspiramos a que haya una amplia participación de cuadros más jóvenes en otros niveles de la gestión de gobierno, ¿no? aunque no sea en responsabilidades ministeriales o viceministeriales, eh, ciertamente creo que, que bueno, que capaz que teníamos sin duda la expectativa de que, de que en estas primeras designaciones hubiera una participación mayor De, ...de jóvenes, de militantes más jóvenes... De, de, ...agilizando de alguna manera ese relevo generacional... ...que sí se ha dado de forma importante en el Parlamento... ...donde hemos ingresado varios compañeros... Eh, ...menores de, de 40, incluso menores de 30 años... ...como es mi caso... Eh, ...pero bueno, no fue así... Eh, ...Tabaré decidió rodearse básicamente de personas... ...de su más estricta confianza... Eh, y, ...y bueno, en esa, en esa composición... Eh, dio a, a conocer, digamos, un gabinete que, que sí, que desde el punto de vista etario, desde el punto de vista generacional, eh, no, no avanza en una en una renovación significativa. Nosotros hacemos voto para que ese gabinete cumpla, obviamente, el programa del Frente Amplio y que además habilite la participación de compañeros más jóvenes en otros niveles de la gestión. ¿no? Gonzalo matías te saluda. Eh, bueno, esto vos recién comentabas estos 10 años de Frente Amplio ahora han alcanzado la hegemonía política ¿no? también son un ejemplo eh, para todo el continente, ¿no? de cómo poder también trasvasar esas barreras que tienen los partidos tradicionales, tan difíciles ¿no? de, de quitar de ese trono ¿qué avisorás que, que tiene que enfrentar el Frente justamente en estos 10 años que se vienen? ¿no? si se quiere poner ahí como otra fecha eh, similar eh, en lo que tiene que ver, bueno, en principio con lo cultural, con lo social, ha habido cambios pero ¿qué se viene? ¿qué pensás que Que se viene en los próximos 10 años de Uruguay? Y bueno, creo que se viene eh, avanzar en objetivos superiores a los que hemos podido alcanzar hasta ahora, ¿no? Yo decía el otro día eh, cuando se inicia un proceso de cambios, las demandas con las que se inicia ese proceso, las demandas sociales que de alguna manera le dan origen, eh, empiezan a ceder eh, ante otras demandas. Esto es Eh, el Frente Amplio logró, por ejemplo, niveles de desempleo récord, por lo bajos, en este país, eh, redujo sustantivamente la pobreza, prácticamente eliminó la indigencia, eh, mejoró los niveles salariales, las condiciones de vida de las grandes mayorías, de los trabajadores, eh, y ahora las reivindicaciones son otras. Eh, hay muchos eh, trabajadores que, que quieren mejorar todavía más sus salarios, que quieren mejorar sus condiciones de trabajo... Tenemos todavía problemas de informalidad, aunque los hemos reducido, eh, son todavía problemas significativos. Se plantean demandas en relación a la educación, a la necesidad de consolidar un proyecto educativo nacional, al agregado de valor a la producción, a seguir transformando la matriz productiva, a seguir integrando al país a la región, que es una precondición para poder avanzar en todo lo demás, a mejorar nuestras políticas de vivienda. Eh, Esto es seguir avanzando en, en derechos, seguir democratizando la sociedad, en suma profundizar los cambios que iniciamos y asumir algunos desafíos eh, nuevos y, y muy importantes eh, a partir de otros que ya fueron resueltos en las etapas anteriores. Así que, bueno, es un, un campo interesante de mucho trabajo que además requiere de la participación política activa de nuestro pueblo, que es algo con lo que insistimos permanentemente, ¿no? No hacer política solamente desde el Estado. desde la gestión, sino hacerlo eh, también desde la base, desde la construcción del movimiento social, de, del trabajo del conjunto de los actores del movimiento popular. Mm. Eh, Gonzalo, te, te, la última pregunta y ya te, te dejamos ir. Eh, vuelvo sobre el tema de la juventud por una cuestión que me surgió eh, al, al preparar la nota. ¿no? Eh, vos y yo tenemos la misma edad. Eh, y yo me puse a pensar a la hora de preparar la nota, claro, cómo hace, cómo haría yo un pibe de nuestra edad eh, para pensar. Fui el primer candidato por la capital de mi país a diputado, encima entré. ...y la responsabilidad que me toca llevar adelante. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo, lo enfrentás de alguna manera? ¿Cómo se enfrenta hoy en Uruguay la, la responsabilidad de estar al frente de eh, una responsabilidad tan grande... ¿no? ...como es la de legislador del país a una edad tan temprana? Es un enorme desafío, Federico. Yo milito desde que tengo 16 años a nivel social, a nivel político... y uno va asumiendo un poco la, las tareas y los desafíos que, que los colectivos a los que pertenece le van planteando, ¿no? Eh, obviamente cuando asumís la responsabilidad de ser candidato, ya sabés que, que bueno, que si eso prospera y que, y que si terminás este, asumiendo esa responsabilidad, eh, eso va a exigir mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso con el conjunto de los compañeros que lo decidieron y con el país. Pero pero bueno, uno está en esto porque porque es un apasionado de cambiar la realidad, de cambiar la sociedad, de, de organizar este pueblo para, para transformar. Y vamos a tratar de hacer desde este lugar eso mismo, no militar, militar muy fuerte, con mucho estudio, con mucha dedicación, con mucho trabajo. Eh, creemos que hay compañeros más veteranos que, que van a estar sin duda siendo parte de una construcción... que es intergeneracional y donde también la experiencia de ellos cu cuesta mucho este, y bueno eh, en esa en ese desafío nos sentimos obviamente con una gran responsabilidad pero también acompañados no con, con el calor de, de un colectivo que, que sabe lo que quiere que sabe a dónde va y que seguro va va a apoyar y apoyar mucho en este desafío